...están negando a actuar, pero parece ser que una de las compañeras que está ahí arriba toda... ...pues ya se está agobiando muchísimo y ha venido de nosotros y nos ha dicho... ...mira, de vosotros depende que ahora saquemos a esta chavala ahí arriba... ...se está agobiando mucho y como que nos ha pedido, bueno, en cierto modo pues se ha pedido... ...que ya quiere quiere que corten la cadena, así que los bomberos han negado hasta ahora... ...y simplemente ha venido los bomberos a hablar de nosotros muy tranquilamente... ...y decirnos eso, que, que no quieren que haya lío... Porque lo que van a hacer va a ser cortarle la, la cadena, eh, eh, porque bueno porque ella está muy agobiada. O sea, hmm. que se han negado hasta ahora y simplemente lo que están haciendo ahora no es parece ser. O bueno, al menos eso nos ha dicho que no es por orden de la ordencha o de la... Por seguridad o así. Lo que sea, poco por seguridad y un poco porque ella también como que lo ha pedido. Pero bueno... En si fuera mentira, cosa que dudo, uh -huh. la están tapando ahora mismo con una, con una manta porque imaginamos que igual van a cortar con una rota flexo o así. Eh, bueno, si fuera mentira vamos a hacer de dudas ahora mismo porque va a bajar Sonia y que es la compañera que está ahí arriba, ya no importa que digamos el nombre porque hemos estado gritando Uh -huh. Eh, un corrato para darle ánimos y nada. Eh, eh, eh, claro, no, para, para, para mentira, pues ahora, ahora lo vamos a desmentir. La... Se está montando un bombero en la plataforma de una rota flex? Sí, y... una plataforma, claro. Porque para que la gente que, que, que no ha visto las fotos o, o no sabe cuál es la situación, o sea, esas dos personas están eh, en un eh cada una en un balcón y unidas por un tubo, ¿no? Enganchadas. son dos balconcitos. Y de balcón a balcón son dos balcones que están, pues, como, no sé, un metro el uno del otro, un metro cincuenta el uno del otro. Y de balcón a balcón eh, están estas personas unidas por una cadena y un tubo de PVC entre sí. Entonces ya llevan aquí, pues, eh, os podéis imaginar cuantísimas horas desde sí. que ha llegado la, la policía, eso de las diez. Y, sí, pues y casi bueno, ya cuatro horas seres... se llevarán ahí, enganchadas. Sí, sí. Sí. Efectivamente, llevan un montón de horas. Hmm. Entonces, bueno... Eh, ...han llamado ya la recencia... ...ha estado llamando al parecer durante dos horas a los bomberos... ...estos han negado... Mm. ...y al final cuando el, el propio ayuntamiento les ha obligado eh, a venir... ...pues que han venido... ...se han negado aún así a entrar... ...pero para que estar ya... ...que esa compañera estaba muy muy muy agobiada... ...y, y bueno, y van a, van a cortar ya el tubo de PVC y así... ...están ya siguiendo con la plataforma... Y nada, le estamos dando muchos ánimos a nuestra compañera, a la que, como ya se hizo, con con, no sé, con una tela, para que no le sante las, las esquirlas metálicas. Y eso, y, y ahora mismo, pues nada, vamos a ver cómo, cómo van a cortar el, las cadenas. Pues, joe, no, no se le puede echar en, ca, en cara nada a, a, a esta persona, si es que ahora mismo está en una situación que, que está ya agobiada, cansada, etcétera y que... ...y que ya no pueda resistir más esta situación porque ya chapó por ella... ...por haber estado ahí cuatro horas y en, en, en esta historia... ...además con la presión psicológica que, que hemos sabido que la policía... Es ...ha estado metiendo caña desde desde que han llegado antes de las 10 de la mañana ahí. Imagino que no habrán estado con palabras amables hacia mm, ella y, claro. además, eh, no creo que esté en la postura más cómoda del mundo. Al final tienes que estar con un brazo siempre más o menos en la misma posición. Sí. Y nada, ya vemos cómo los bomberos en, en esta plataforma que tienen se están acercando hacia ella cada vez más. Y, desde luego, a ella no, no es que no se le reprochar nada, sino que le la felicitamos por haber resistido tanto y haber sido tan fuerte. Claro. Y tampoco les puedo reprochar nada a los bomberos porque han estado precisamente negándose, o eso parece, ahora saldremos de dudas, pero... Sí. Parece ser que se han estado negando a deshockear a la gente. Y bueno, y ahora ya que bueno se pues ha visto que la situación es la que es, pues han, van a cortar la, la cadena. Así que nada, ahora os comentaremos sí. cuando baje esa chavala y sí. se encuentre mejor, pues quizá hable con la Irola. Sí, o, o por lo menos si no, pues... Eh, ¿Puedes decir sus palabras? A, a, a, si puede ser si es estupendo y si no, pues eh, hablar contigo para, bueno, pues saber cómo ha terminado por lo menos la parte esa de, de, de cortarles y el, el tubo, que si están bien y, y bueno, sí, que les, pero... les podéis ver de cerca. es, eso vale. es. Venga, pues, pues un abrazote. A vosotros. Venga, agur. Agur.